Miércoles 23 de febrero Ustedes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. Efesios 5, versículo 8 Referido a la luz y la oscuridad, que nombra en esta cita, les traigo un cuento cuyo nombre es La Llave. Una tarde la gente vio... Arrabilla buscando algo en la calle frente a su choza Todos se acercaron a la pobre anciana ¿Qué pasa? Le preguntaron ¿Qué está buscando? Perdí mi aguja, dijo ella Y todos la ayudaron a buscarla Pero alguien le preguntó Arrabilla, la calle es larga y está cayendo la noche Pronto no habla más luz —Una aguja es algo muy pequeño. ¿Por qué no nos dices exactamente dónde se te cayó? —Dentro de mi casa —dijo Rabilla. —¿En serio? Si la aguja se ha caído dentro de tu casa, ¿por qué la buscas aquí afuera? —Porque aquí hay luz. Dentro de la casa no hay. —Pero aún habiendo luz, ¿cómo podemos encontrar la aguja aquí si no es donde la has perdido? Lo correcto sería llevar una lámpara a la casa y buscar allí la aguja y rabilla se rió. Son tan inteligentes para la cosa pequeña. cuando van a utilizar esa inteligencia para vuestra vida interior? Los he visto a todos buscando afuera y yo sé perfectamente bien, lo sé por mi propia experiencia, que lo que buscan está perdido adentro. Usen su conciencia porque buscan la felicidad en el mundo externo. ¿Acaso la han perdido afuera? Usa tu conciencia para buscar las cosas donde están y no donde no están. Incluso si está oscura, busca dentro de ti. Feliz día, les deseo una semana con mucha luz. Relato original de Sufis. Una... Reflexión de Mariana Wiergler para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.